الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمدل لا نساوم على حرياتنا لا, لا اقتاع لا استغلال لا احتكار بحياة الشعوب اجيال يواحدها القبر ويحفظها دون غيرها ان تشهد نقاط التحول الهاتمة في التاريخ انه يجيح لها ان تشهد المراحل التاصلة في تطول حياة الخارج تلك المراحل التي يكشبه معرجان الشهوك مين يحضف الانتقال العظيم ساعة الفتر من ظلام الليل الى بوء الهار ان هذه الاجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة انها تشهد لحظات امتصار عظيم لم تسمعه وحدها ورسلت حركتها في ظلام الليل ووحدها وعملت وتهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني خلال امتقال العظيم ساعة الحجم ان القريه الذين نوبل عليه ضريبي طويل وشاع رجويا اولاديكم على اياديكم ان القريه الذين نوبل عليه ضريبي طويل Nongietorri guintifada irratzaioaren atal berri batera alabedi eta tastaz irrati libreen uenetan Gorkuan e, irratzaio berezia ingo dugu izan ere onezkero jakingo duzuenez datorren hozaiaren e, ogoita sortzian datorren ostegunean aizuzen ere Zalgo kirol ordezkari ezanguratzuen etako bat izango dugu bizitan gazta izan. Why, yeah. Telabi makabi irralgo armadaren krimenekin lotura ez eta zuzena daukan eragilea izango da gazteizen bizitan azkibaloi partida jokatzeko itxuraz eta haren irralgo estatuaren eta haren apargit politiken zilegitasun itxura emateko eta alferrikako bai ez izan ere ba, makabikoak datozenean ez dute egiten ohiko zazskibaloi talde baten giza izan ere ba, babes diplomatikoarekin datoz. Hori dela eta aste ba, osoan zehar Euskal Herria palestinak zareak antolatu dituen dituenkin taldietako batzuk bertan bera gelditu dira. <hazurra> Bai izango zaiek, eh, mosadek irralgo serbitzu sekretuek ezarritako protokoloei hemen egin dielako. <totipasen> Zatoi guztiak izango ditugu mintzagai, baina rakonean arituko gara gaur e, boikot mugimenduaz, boikot mugimenduaren historiaz, e, eta hain zuzen ere, ba, kirolarloan historian zehar e, ba, boikotak izan duen garrantziaz. Egoa Afrik ego Afrikako boikota zarituko gara eta zer nolako eragina izan zuen ba, nazioarte mailan Egoa Afrikako apartheid regimenaren ba estatuko e, errukbi taldeari sarri zitaion boikota. <lipen> Baina ezinbestean egunerokotasunak aintzen du eta e, asteontako albiste aipagarri batzuk ere izango ditugu mintzagai. <risa> eta bestalde ba Hind Aguas e, Palestina ko boikot, e, aldeko nazio batzordeko koordinatzailearen hitzak ere izango ditugu entzungai e, ba duela urtebete uintifadan e, egin genion elkarrizketaren pasartetxo bat berreztu, berreskuratuko dugu hori guztia ba ordu bete eskas batean wa'ad el youm el thani bikoun dak alay bikoul el thanan fi wam yebeni yano yebeni eta ezan bezala uzan ibili gabe ba, azken asteontan palestinatik da tozkigun albiztei errepaso tele grafikoa eman behar diegu izan ere zintitugu aipatu gabe utzi ba, azken asteontan gertatutakoak baien artean berrizer presoen aldeko manifestazioak eta bain bat ekitaldi egondira Palestinaen eta haien kontrako ba oldarkeria ikusiela izan ditu ba aurreko astearsoan zehar palestinan manifestaciones en toda Palestina en solidaridad con los presos en huelga de hambre. Manifestaciones y actos de solidaridad se llevan a cabo en toda Palestina en apoyo a los presos políticos y administrativos palestinos. ...que llevan a cabo una prolongada huelga de hambre... ...donde muchos llevan incluso varios meses sin comer... ...para exigir el fin de las detenciones administrativas... ...que legalmente Israel utiliza... ...para retener a los palestinos... ...y cabe destacar el caso de Samir sawwi ...preso administrativo que lleva 215 días en huelga de hambre. Por temor a un levantamiento masivo de la población palestina... ...bajo ocupación militar... ...en solidaridad con los presos palestinos en huelga de hambre... El ejército israelí decretó el viernes alerta militar máxima y sacó fuertes contingentes militares a las calles en toda Cisjordania, incluida la ciudad de Jerusalén. De la misma forma, en todas las ciudades palestinas, incluidas aquellas ocupadas el año 48, se realizaron marchas y manifestaciones que fueron cruelmente reprimidas por los militares. En Hebrón, las manifestaciones coincidieron con el 18º aniversario de la matanza de la mezquita de Abraham en esa ciudad, llevada a cabo el día 25 de febrero del 95, donde el israelí Baruch Goldstein asesinó a sangre fría a 29 palestinos y 150 quedaron heridos. Goldstein, médico y militar israelí, ingresó a la mezquita abriendo fuego desde su fusil automático a los los files que se encontraban orando eta presoen afera dukago mintzagai eta azken orduotan jakin izan dugu ba, atziloketa administratiboan zegoen gazte bat galdu e, ba, galduduela Iglesia. irrago armadaren eskuetan Disturbios en Cisjordania por la muerte de un preso palestino. Cientos de jóvenes palestinos enfrentaron el pasado domingo ayer a los soldados israelíes para protestar por la muerte de Arafat Yaradat un preso palestino que se encontraba bajo ...custodia israelí, los incidentes ...se registraron en tradicionales puntos de, fric ...de fricción, tales como ...la cárcel de Ofer junto a Ramala ...y el cruce de Hawara, cerca de Nablus ...donde hubo varios heridos por impacto ...de balas recubiertas de caucho ...sin embargo, los más importantes tenían lugar ...en el área autónoma de Hebron ...tanto en el centro de la ciudad como en el ...campo, campo de refugiados de El Arrub ...y en los pueblos de Beitumar ...y Halhul eh, Hal ...también en el pueblo de Sair eh, ...del que era natural Yaradat empleado de una gasolinera de la localidad que había sido detenido el lunes anterior por lanzar presuntamente una piedra contra un civil israelí durante los disturbios que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre durante la operación Pilar Defensivo en la Franja de Gaza. Yaradad, de 30 años, casado y con dos hijos de 2 y 4 años, fue declarado muerto el sábado por la tarde en la prisión de Mejido, en el norte de Israel. Según la portavoz del servicio de prisiones israelí, Yaradad falleció como consecuencia de un paro cardíaco sobrevenido después de haber recibido atención médica tras quejarse de dolores debidos a lesiones contraídas previamente. Sin embargo, su viuda, que se encuentra embarazada por tercera vez, aseguró que se encontraba en buenas condiciones físicas en el momento de su arresto. La son ejes de derechos humanos palestinas Al-Haq y Adamir piensan que Jaradat murió como consecuencia de los malos tratos y las torturas practicados en el transcurso de un interrogatorio por parte de los agentes del SAVAK. Etaberrien Tarteonia Mariema Amailler Mateco Eh, Haipatu behar dugu beste behin ere palestinarren eguneeko bisitza azto duten checkpoint hoietan ba, ba berbisitza ere arriskuan jartzen dela Un policia israeli disparó el jueves pasado contra un palestino que atravesó en su auto una barricada de la policía en la ruta 55 cerca de un asentamiento en Ciesjordania El palestino sufrió heridas moderadas en la espalda a causa del disparo y fue llevado a un hospital israelí. La policía dijo que el conductor no se detuvo en la barricada para una revisión de rutina a pesar de los reiterados llamados de la policía. En enero, sin ir más lejos, las fuerzas de defensa israelíes, o así como ellos las llaman, abrieron fuego y mataron a Samira watt de 16 años de edad, por tratar de cruzar Israel desde Jordania cerca de Ramallah. De acuerdo con, con este cuerpo militar, los soldados le ordenaron detenerse y cuando no obedeció cuando no obedeció le dispararon en cuatro ocasiones. Este fue el cuarto incidente en la misma semana en que un palestino murió a manos del ejército israelí y el segundo en ocurrir en Cisjordania ta Palestina okupatuan bidegabekeriak dirauen bitartean, ba, irralgo estatu okupatza ordezkariak Euskal Herreira etortzen dira bizitan, hain zen ere telabideko makabiz ari gara. Gaur luze jardungo dugu, e, ba, talde honek irralgo estatuaren gobernuarekin dituen loturen inguruan, Ja baita BDS, boikot desinberzio eta zigorren mugimenduaren inguruan eta Kirolarloko boikotaren historia. Beraz, egingo dugu oroimen historiko ariketa bat eta joko dugu, ba, Eguafrikako apartheid erregimendara. 63 63 años 5 millones de refugiados miles de asesinados 8000 presos políticos robo de tierras y de agua la de los de 750 km bloqueo carpite étnica Apargida. Apargida. Au, es da normala.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 la seda eingo 두고 atzera historian ehgoafrikara. El ejemplo de Sudáfrica. Incluso en Sudáfrica en tiempos del apartheid Fue la lucha de los negros africanos y la movilización popular internacional las que permitieron vencer al régimen de segregación. Antes de lograr imponer sanciones oficiales al régimen de apartheid, el boicot fue el arma de la sociedad civil y Nelson Mandela permaneció 27 años en prisión. Pero el boicot acabó por imponer el cambio y el boicot deportivo jugó un papel determinante. Fue una de las herramientas psicológicas más poderosas, según estima Desmond Tutu. En los años 70, con la presión de la comunidad internacional, Sudáfrica fue privada de los Juegos Olímpicos de 1964. El resto de África extendió el movimiento, boicoteando los Juegos en 1976 en Montreal para protestar contra la presencia de Nueva Zelanda, cómplice del apartheid sudafricano. La respetabilidad internacional de un país se derivaba ya de los lazos que mantenía con Sudáfrica. En 1981 en Nueva Zelanda manifestaciones antiapartheid contra la gira de los Springboks, el equipo sudafricano de rugby, dieron nacimiento a la mayor campaña de desobediencia civil del país. Sucedieron a la protesta contra la gira de los Springboks la de Gran Bretaña en 1969 y luego Australia en 1971. Estos acontecimientos fueron más eficaces que cualquier otra acción. Obligaron a una toma de conciencia. En Sudáfrica, los forofos de los Springboks, que esperaban la primera difusión televisada de un partido de su equipo, asistieron en directo a los acontecimientos que se desarrollaban en el estadio de Hamilton, donde cerca de 400 manifestantes ocupaban el terreno. Tras una hora y media, los manifestantes ganaron su batalla y el partido fue anulado. Pues vemos la importancia que tuvo... El rugby y el boicote deportivo a los equipos de rugby en Sudáfrica con todas las connotaciones que tenían de, pues, de la supremacía blanca de ese deporte en el que pues apenas, no apenas, no existían pues deportistas negros eh, originarios pero no fue la única disciplina, nos encontramos con un caso curioso también en Sudáfrica En, eh, un deporte también, pues, muy de blancos, en el críquet. Quizás nos diga nada el nombre de Basildo Oliveira, de Oliveira, que seguramente pues era desconocido para todos aquellos que no sean aficionados al críquet. Sin embargo, como lo definió el periódico británico The Guardian, quizás con la excepción de Jesse Owens, es difícil de pensar en un deportista cuya, cuya influencia fuera del ámbito deportivo haya sido mayor. Basildo Oliveira nació en 1931 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en su momento estuvo entre los mejores jugadores de cricket del mundo, pero tenía un pequeño problema que limitaba su, car su carrera. ...bajo las estrictas leyes del apartheid sudafricano... D oliveira era calificado como persona de color... ...y por lo tanto no podía participar... ...en las ligas más importantes del país... ...o formar parte del combinado nacional... ...para poder disputar cricket al máximo nivel... D oliveira debió de marcharse al Reino Unido... ...donde jugó en uno de los mejores equipos del país... ...el Worcestershire... ...tras seis años en las islas... ...finalmente obtuvo la nacionalidad británica... ...y no tardó en ser condecorado por la selección inglesa, a lo largo de sus seis años con la selección disputó 432 partidos convirtiéndose en una de las estrellas de este deporte, pero paradójicamente su momento más trascendente llegó con una serie de partidos que no llegaron a disputarse, una gira suspendida que supuso el comienzo de los años más duros del boicot deportivo a Sudáfrica En 1968 la selección inglesa iba a realizar una gira de partidos por Sudáfrica Una gira en la que la presencia de Basil de Oliveira no sería bienvenida En un principio la federación inglesa decidió no incluir a Doliveira en el equipo Pero las protestas se extendieron por todo el mundo del críquet Nadie dudaba de que la decisión se había tomado por cuestiones raciales Y en ningún caso por cuestiones deportivas Ante las enormes protestas, la lesión de un jugador inglés fue la ocasión perfecta para incluir a de Oliveira en el equipo pero ante su inclusión en el equipo las autoridades sudafricanas no dudaron en tomar cartas en el asunto demostrando su estrechez de miras el primer ministro sudafricano John Borster prohibió la entrada de Oliveira en el país y dirigió unas duras palabras a la delegación inglesa no estamos preparados para recibir a un equipo cuyos intereses no son deportivos sino obtener objetivos políticos que no pretenden ocultar la selección inglesa no es la selección inglesa sino el equipo del movimiento anti -apartheid. una semana más tarde la federación inglesa decidió cancelar la gira, Sudáfrica no volvería a disputar partidos internacionales hasta 1991 una vez liberado Nelson Mandela e iniciados los trámites para acabar con el régimen de apartheid el boicot deportivo contra el apartheid sudafricano había tomado fuerza sobre todo como consecuencia de la masacre de Saperville En 1960, el Comité Olímpico Internacional prohibió a Sudáfrica la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y no sería admitida hasta los Juegos de Barcelona de 1992. La Federación de Fútbol Sudafricana fue expulsada de la FIFA en 1962, pero el boicot deportivo no podía ser efectivo si no incluía los dos deportes más queridos por la población blanca de Sudáfrica, el cricket y el rugby. El afer de Oliveira supuso el impulso para que el boicot se hiciera efectivo en estos dos deportes. En el caso del rugby, si bien algunas selecciones disputaron partidos contra los Springboks sudafricanos... ...no pudieron disputar un campeonato del mundo hasta 1994... ...cuando la nueva Sudáfrica conquistó brillantemente el torneo disputado en su país. Igual que las competiciones internacionales, Basildo Oliveira... ...no pudo volver a Sudáfrica hasta la caída de la Parjeid... ...pero en 1996... ...fue invitado al país por el propio presidente Nelson Mandela. El boicot al rugby en el régimen de apartheid sudafricano. En una sociedad totalmente segregada en función de la raza... ...era necesario encontrar aspectos con los que pudiera sentirse... ...identificada toda la nación. Y el ejemplo lo encontró Mandela cuando acudió como invitado... a los Juegos Olímpicos de Barcelona impresionado por el efecto que causaba el deporte en la sociedad Mandela pensó en organizar un importante evento deportivo en su país en 1995 se iba a disputar el mundial de rugby puesto que Sudáfrica era una potencia en este deporte parecía una buena oportunidad sin embargo tenía el riesgo de contar con el rechazo de la comunidad negra tradicionalmente el rugby ha sido deporte de los blancos en Sudáfrica y el fútbol el de los negros así durante la apartheid la selección de Sudáfrica los, los Springboks se convirtiera en uno de sus símbolos. Al equipo se le prohibió la participación en competiciones internacionales. Cualquier partido de Sudáfrica era boicoteado por el Congreso Nacional Africano y sus derrotas eran celebradas en los barrios de población negra. Mandela sabía que volver a permitir la participación de los Springboks en competiciones internacionales facilitaría el apoyo de los sectores blancos más radicales, pero debía convencer a la comunidad negra de que era el equipo de toda una nación, de que uno de los símbolos de la apartheid podía representar a toda Sudáfrica. Una vez más, las dotes de seducción de Mandela fueron fundamentales para lograr otro paso impensable unos años atrás. <risa> Era necesario que la comunidad negra se sintiera identificada con el equipo y para ello fue fundamental la colaboración del entrenador Mornet Duplessis y el capital François Pienard. El equipo debía ser consciente de que su labor era algo más que disputar una competición deportiva. A pesar de que solo era negro, el equipo debía ser... El equipo debía ser el ejemplo de Nueva Sudáfrica multirracial. Para ello, los jugadores debieron aprender el nuevo himno, otro ejemplo de la Nueva Nación. Se formaba por parte del antiguo himno cantado en África en y por el himno de la Comunidad Negra, en Koshis y Kelele. Cuando el, en el primer partido de Sudáfrica, en el Mundial de la Comunidad Negra, vio a los jugadores blancos de los esprimos cantando en su idioma, empezaron a sentirse identificados con el equipo. Y si A medida que avanzaba la competición y Sudáfrica iba ganando partidos... ...la expectación iba creciendo en todo el país... ...y cada vez más gente disfrutaba de las victorias de los Springboks. En semifinales lograron superar a Francia y pasar a la final... ...nada menos que frente a la gran favorita de la competición... ...una selección de Nueva Zelanda que había reunido... ...a uno de los mejores combinados de la historia del rugby... ...incluyendo a su estrella, Jonal Lomu. Años más tarde, el jugador francés Abdelatif Benassi... ...reconoció al entrenador de Sudáfrica Mone Duplessis... Lloramos desconsolados cuando perdimos con vosotros, pero cuando fui a ver la final, el fin, de la, el fin de semana siguiente, volví a llorar, porque sabía que era más importante que no estuviéramos allí, que lo que se estaba ocurriendo ante nuestros ojos era más importante que una victoria o una derrota en un partido de rugby. El 24 de junio de 1995, toda Sudáfrica estaba pendiente del estadio Ellis Park esperando que los Springboks pudieran superar a la favorita Nueva Zelanda. La aparición de Mandela en el césped con la camiseta del Capitán Pienar fue otro de los momentos mágicos de la competición. En un estadio, estadio lleno de blancos que durante décadas habían considerado a Mandela un terrorista, el riesgo de atentado era alto y el miedo a una reacción negativa a su presencia también. Cuando Mandela apareció en el césped con la camiseta del Capitán Pienar, la ovación fue general. Mandela se había ganado a la comunidad blanca. El partido no fue apto para cardíacos Sudáfrica logró frenar a Lomu Con una contundente defensa Ningún equipo logró un solo ensayo Y se llegó al final de las dos partes con empate a nueve En la prórroga, Stransky y Merhez Lograron un golpe de castigo para cada uno Y finalmente un drop de Stransky Daba la victoria a los locales <risa> Cuando el árbitro pitó el final del partido, toda Sudáfrica se echó a las calles a celebrarlo. El mayor logro de Mandela había sido lograr que en barrios como Soweto, donde pocos años antes se habían celebrado las derrotas de los esprimogs, las calles se llenaran de gente, celebrando el triunfo en la Copa del Mundo de Rugby. Sudáfrica seguía adelante el difícil camino de lograr, unir a una nación dividida durante décadas. Y en esta tarea el deporte había resultado un arma incomparable. Bueno, de aquí duela gutxi eh, filme batean Clean is gutek eh filme batean Invictus filmean agertzen dira historia guztiak. Bueno, pues vemos la trascendencia que tuvo tanto el boicot eh, durante el régimen de apartheid contra el, los equipos de rugby y de cricket eh, sudafricanos como la utilización eh, posterior por parte del Congreso Nacional Africano y de Nelson Mandela pues, el deporte como elemento aglutinador Sin duda, pues en Sudáfrica el eh, boicot contra la selección nacional de rugby pues fue un elemento desencadenador eh, de los cambios eh, posteriores que dieron eh, que tuvieron como colofón el fin del régimen de apartheid. es un espejo el, el boicot contra el régimen de apartheid sudafricano en el que se ha mirado desde su creación el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. De hecho, pues en Sudáfrica también son sensibles a la realidad de Palestina. No en vano, Sudáfrica ha sido el primer país en declarar el boicot de, de manera oficial al Estado de Israel. El Consejo Nacional Africano, partido en el gobierno, aprobó en su 53ª sesión el boicot al régimen racista de Israel como parte de su política. El partido de Nelson Mandela, conductor de la larga lucha del pueblo africano contra el apartheid de la minoría blanca, aclaró que su decisión responde a las demandas de los movimientos populares del país de poner fin a las inversiones e imponer sanciones al régimen racista de Tel Aviv. En la 53ª sesión del Congreso Nacional Africano, los miembros de este partido, partido mostraron su pleno apoyo al pueblo palestino en su lucha contra el régimen israelí para lograr su autodeterminación y decidieron coincidir con sus demandas para apoyar a la nación palestina y presionar al régimen israelí de acuerdo con el Congreso Nacional Africano el régimen de Israel siempre viola las normas internacionales y en el caso de los palestinos no respeta los derechos humanos además de que impide las negociaciones para lograr una paz estable en la región asimismo condenó de forma contundente De los ataques racistas y la expulsión de los inmigrantes africanos por parte del régimen de Tel Aviv anteriormente el gobierno de Sudáfrica había aprobado un plan por el cual dejaba de importar productos provenientes de las ilegales colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados la postura del país africano se basa en reconocer únicamente las fronteras de 1967 de Israel decisión adoptada por una aplastante mayoría de los países del mundo y de la organización de las Naciones Unidas es de esperar que la decisión del gobierno gobernante Congreso Nacional Africano pronto tenga su reflejo en concreto en la política gubernamental. Bueno, pues vemos como decíamos la estrecha ligazón que existe entre Pues el ejemplo histórico de, de la del régimen de apartheid sudafricano, la importancia que tuvo para derrocar este régimen el boicot y en especial el boicot deportivo y un espejo pues donde Palestina se ha mirado y se mira desde el nacimiento en 2005 de ese movimiento internacional de boicotes, inversiones y sanciones contra el régimen de apartheid israelí. Para conocer más en profundidad este, este movimiento, escuchamos un un fragmento de la entrevista que realizábamos eh, en Wintifada a Hind Awad, la coordinadora de la, la campaña nacional palestina de boicot desinversiones y sanciones contra Israel eh, Thank you soy Hain soy la coordinadora de la and campaña del boicot, uh, desinversiones y sanciones en Palestina. Bueno, uh, en well, uh, realidad, del Comité Nacional, que es una coalición global, uh, mucho uh, más amplia de uh, la sociedad uh, civil uh, palestina y no solo de Palestina, sino también de otras organizaciones de la diáspora y esta coalición es la, es la, la el referente más importante para el movimiento global de la campaña de la campaña del boicot de desinversiones y sanciones. In July we will celebrate six years of uh, the Palestinian BDS campaign. Eh uh, próximo julio celebraremos 6 años uh, de la campaña July, del BDS 2000, de Palestina uh, que uh, fue uh, 2000, lanzada uh, uh, en julio uh, del 2005 uh, y esta campaña, uh, y uh, esta uh, campaña se consideró and necesaria porque bueno eh por diferentes uh, uh, uh, factores Uno y el principal era el, la persistencia de Israel eh, de, negar, de, negar la, de negarse a cumplir las eh, con las leyes internacionales eh, que tienen que ver con la violación de cientos de resoluciones de Naciones Unidas. Y, por otra parte, el fracaso total de la comunidad internacional, es gobiernos, las propias Naciones Unidas, para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones y a, y a obedecer, de alguna manera, las leyes internacionales. Y bueno decía eso el incumplimiento del estado de israel eh, con las eh, pues con sus obligaciones ante la ante las leyes internacionales pero también ante el fracaso de los acuerdos de paz que llegó a ser pues muy evidente lo sabemos ahora después de la publicación de los documentos de palestina y eh, pues También gracias a la, a la sociedad civil y a la, a la solidaridad internacional de, de todo el mundo con el pueblo palestino no solo en, en, en la en los eh, a la, con las anti durante la época intifada sino en general esta continua solidaridad hacia el pueblo palestino Bueno, otra de las razones para las para que la sociedad civil palestina llamara a la comunidad internacional, a la solidaridad, a la gentes de, de conscientes eh, para que cumplieran con, bueno, para aplicar este, este esta campaña del boicot, de desinversiones y sanciones contra Israel, eh, se basaba en en la campaña, la conocida campaña antiapartheid llevada a cabo en Sudáfrica. Y hasta que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales. Eh, y, y de estas obligaciones, digamos que hay tres requisitos fundamentales. Uno es el fin de la ocupación y la colonización de, de Palestina, incluida la, el desmantelamiento del, del muro y eh, el segundo sería la, la igualdad de trato a las personas palestinas que viven dentro del, del de israel esto es el fin de la parte dentro de, de esto dentro de, de israel mismo y la tercera es el retorno de todas las personas refugiadas tal y como lo como lo obliga a, la, a las naciones unidas en su decreto 194 la campaña de BDS eh, ha adoptado una estrategia para permitir que los eh, diferentes activistas Eh, lleven a cabo acciones de forma descentralizada es un movimiento descentralizado sin un liderazgo eh, al que se tiene que seguir y más bien se trata de que cada, cada campaña en cada sitio y, y a su ritmo lleve a cabo pues las acciones que consideran eh, que consideren más eh, interesantes esta es, es, pero de todas maneras se mantienen los tres objetivos principales eh, solo que que cada cual ha, como decía empieza a su ritmo una de las eh, principales eh, campañas llevadas a cabo recientemente bueno en los últimos años eh, por la campaña ha sido contra dos empresas francesas veolia y ausston veolia eh, es una multinacional que eh, se dedica a la construcción de, de tranvías y en y actualmente ha estado bueno hasta hace poco ha estado participando en la construcción de un tranvía que une los asentamientos eh, judíos eh, con la ciudad de jerusalén ese es el tranvía que está construyendo israel es el tranvía de Eh, que va a unir, como decía antes eh, eh, de los eh, asentamientos los asentamientos judíos ilegales, por supuesto eh, construidos sobre en, en tierra palestina con el este de Jerusalén la campaña comenzó comenzó en el 2008 eh, contra la empresa que colabora que es Veolia comenzó en el 2008 en el País Vasco aquí mismo y, y desde entonces Veolia ha perdido entre unos 7 y 10 billones eh, de, de dólares en contrataciones veo eh, ya también se pone bueno, es conocida porque se ha llevado la bueno lleva, tiene la contratación para para los, los autobuses lleva el, los autobuses de bilbao y ahora parece tiene entendido que, que también participa en la construcción del, del tap del tren de alta velocidad eh, bueno hay otras campañas que eh, En diferentes sitios, por ejemplo, está la, la campaña contra productos agrícolas eh israelíes, contra Agresco, que es también la, la empresa la mayor empresa exportadora de productos agrícolas de Israel. Hay otra campaña también contra Elbe System, que es el mayor eh, la, la empresa más importante en eh, En, ...involucrada en la construcción del muro. Hay una campaña eh, que me gustaría mencionar... ...porque va a comenzar pronto... ...y es contra el Fondo Nacional Judío que está presente en 50, está presente en 53 países en todo el mundo y tiene un estatus de eh, benéfico de en, y es uno de los pilares más importantes del sistema de apartheid y responsable de la limpieza étnica llevada a cabo contra el pueblo palestino llevada a cabo en 1948 eh tiene relación directa o indirecta Eh, con la propiedad de la, de la tierra en israel de tierra ocupada eh, tiene actualmente el 93 por ciento de, de estos eh, terrenos y eh, son tierras que están reservadas para la propiedad exclusiva de personas judías um. The campaign has had very many successes um, and has grown uh, to exceed our it, it, it has, uh, really Bueno, logros eh, han sido muchos los logros en estos últimos 6 años, eh, tanto así que han excedido todas nuestras expectativas. Se ha convertido en un movimiento global Eh, para la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino eh, creo que los últimos acontecimientos de la de la guerra agresión en Gaza en el 2008 2008-2009 y el ataque a la flotilla a la libertad han sido dos momentos decisivos en los que Eh, hemos visto como pues eh, el estado de israel ha cometido unos crímenes que ya eran difíciles de eran imposibles de ignorar desde entonces pues eh, la campaña ha tenido otro otros eh, eh, otros logros otros apoyos y en eh, la campaña ha cosechado numerosas victorias eh, especialmente eh, la de la, el apoyo de muchos eh, sindicatos eh, de países como canadá, Australia, eh, sudáfrica por supuesto desde aquí desde el país Vasco sindicatos de Italia, de Francia el principal, principal sindicato del Reino Unido que cuenta con más de 6 millones de personas afiliadas y del y de la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil que cuenta con otros 20 millones de, de personas afiliadas. Otra otras victorias que podemos mencionar es eh, la reciente de la del gobierno noruego de desinversiones en, en una en una empresa eh, israelí de un, en, un fondo de pensiones eh, israelí que están directamente relacionados con la construcción del muro y con los eh, asentamientos ilegales el Deutsche Bank también eh, ha desinvertido y mm, esto sin mencionar numerosos artistas que han cancelado sus eh, visitas y actuaciones en eh, el estado de Israel Uh, the Israeli Knesset is discussing a bill uh, or a motion to uh, uh, criminalize the boycott of Israel to make it illegal to call for or support uh, a boycott of Israel. Um the, eh, the sí, para empezar, en el Knesset del Parlamento israelí se está intentando eh, and pasar, and una, pasar and una, and una, the, un borrador the, de, now, de ley Eh, para criminalizar el, la campaña del volco des inversiones y sanciones a israel eh, ya ha hecho una Ya ha pasado dos veces hay dos borradores pero um, tiene que pasar otras dos eh, eh, tiene otros dos turnos para que se pueda convertir en ley y eh, mediante esta ley eh, la cualquiera que apoye eh, a la campaña y que o, Puede ser llevado puede ser llevado ante los tribunales si alguna empresa demuestra que ha sido afectada por, eh, por dicho boicot. y también eh, permite eh, el cobro de, de multas o sea multar a quienes estén apoyando la campaña el Parlamento también el ACNESET eh, se ha, ha aumentado el, el tipo de actividades eh, o digamos de investigación a, en, siendo dedicado en los últimos tiempos tiene un grupo de investigadores eh, para identificar eh, la, la, la, las personas en todas las personas, empresas y todo el daño causado a Israel el, sobre todo desde los artistas que, que van cancelando sus visitas y actuaciones en el mundo dan la imagen de, de un país eh, cuyos deportistas eh, académicos eh, pues eh, ocultan o, o bueno dan la, la sensación eso, de de de ser un país eh, de una manera normalizado donde mm, no, es, es una manera de es un lavado de cara ¿no? y al, con el boicot lo que se hace o se intenta hacer es darle un mensaje muy claro a Israel de que eh, Pues no se acepta no se está aceptando no no, no se está no se cree ni ni se apoya eh, eh, este tipo de, de gente, no porque como deportistas o académicos pues tal no importa cómo se desempeñen en sí, pero es eh, lo que realmente representan eh, y es un llamado a, a, a las gentes de Eh, solidaria del mundo para que se manifiesten en este sentido se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv y no solo por razones deportivas de hecho al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina el juego ha podido... 2009, enero, el club baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en la campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Colstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, febrero, Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. ¿Normal te es un presta al Saudé? Au, es da normala. Maccabi es da normala. Ejustizia baten aurrean jarrera hartzen ez baduzu, zanpatzailearen aldean kaudelako izango da. Makari eta irralgo ordezkari guztiei Point. aurrera zegitzen dugu bakabiri boikot deialdiari dedikatu diogun irratza jontan eta bueno, nazioarteko boikot deialdiarekin, ez bakarri kirolar loko eragileek kultura eta musika arloko eragileek ere hartzen dute parte esan derako ba horratzean entzuten duguna masif, atak taldea hori da ba, irralena aurkako boikot, desinberzio eta zigorren eh, kanpainarekin bat egiten dutenetakoa eta Quilar loco boicotasarigarela Mamu sarsaki en historia Aypaubeizegu fútbolari palestina en visita estaarduera va ba Erugar sand delaco la historia de Mahmuud Sarsak. habéis quizá ha oído hablar del futbolista palestino que ha pasado tres años en prisión sin juicio ni siquiera inculpación tras haber sido secuestrado por el ejército israelí y que ha tenido que hacer una huelga de hambre de 92 días para obtener su liberación. Esperanza del fútbol palestino, jugador del equipo nacional Mahmoud Sarsak, originario de Rafah en la Franja de Gaza, fue arrestado el 23 de julio de 2009 por el ejército israelí en el Paso de Erez. Había informado a las autoridades israelíes de que iba al campo de refugiados de Balata, en Cisjordania, cuyo club de fútbol, uno de los mejores de Cisjordania, acababa de ficharle. Iba acompañado por dos compañeros del club que fueron devueltos a su casa. Su carrera está sin duda definitivamente rota... ...tras tres años de encarcelamiento y de torturas... ...así como una larga huelga de hambre... ...que dejara secuelas en su salud. Fui secuestrado y luego interrogado durante 35 días... ...ha contado Mahmud a su salida de la cárcel... ...el 10 de julio de 2012. Sufrí un interrogatorio militar violento y tortura... ...para acabar me pegaron una etiqueta... ...de combatiente ilegal... ...pero la única razón por la que he estado detenido... ...es que soy un jugador de fútbol palestino y que he viajado al extranjero para representar a mi país, lo que hace que mi bandera sea desplegada en acontecimientos internacionales. En el interior de la prisión, las fuerzas de ocupación han robado mi vida. Se han apropiado de lo que habría sido la cumbre de mi carrera deportiva. Fui torturado durante los interrogatorios. Muchos no pueden soportar esto y mueren durante esas sesiones, pero yo he sobrevivido. He pasado la mayor parte de mi tiempo en prisión en el Negev, pero, durante... pero después he sido trasladado por nueve prisiones diferentes, incluyendo Nafa, Ramón y Ramla. En esta última cárcel he pasado todo el tiempo en régimen de aislamiento. No tuve ningún contacto con mi familia y no tenía derecho más que a una corta cada siete meses. Se me ha hecho comparecer cada seis meses ante un tribunal militar israelí, pero no he sido autorizado a defenderme y no he tenido mi propio abogado. Se contentaban con decirme en cada ocasión, usted es una amenaza para la seguridad del Estado de Israel. Prolongamos seis meses su detención. Y esto ha durado tres años. estarían muertos sin la movilización de los palestinos, de los hombres y mujeres de numerosos países que han hecho y han conseguido que Joseph Blatter de la FIFA Federación Internacional de Fútbol, interviniera ante el Estado de Israel para que fuera puesto en libertad. Una petición fue firmada entonces, entre muchos otros, por futbolistas profesionales como Pachi Puñal, César Cruchaga, Carlos Burpegui, Antonio López, Javier Paredes, capitanes y excapitanes de clubes de la Liga. Bueno, pues como vemos, eh, pocos argumentos hay para decir que el eh, deporte y la política no están inter interrelacionados entre sí, lo hemos visto a lo largo del programa de hoy, desde el régimen de apartheid sudafricano, como... Fue utilizado por una parte como símbolo de la supremacía blanca el equipo nacional de rugby, como el boicot internacional contra el rugby sudafricano fue uno de los elementos, de los puntos de inflexión que desencadenó el fin del régimen de apartheid similitudes entre pues el régimen de apartheid en Sudáfrica y en Palestina, como incluso pues los deportistas palestinos, como es el caso de Mahmoud Sarsak, pues eh, no pueden desarrollar su actividad deportiva en igualdad de condiciones, y como los representantes deportivos de Israel, como es el caso el Maccabi y Tel Aviv, eh, pues eh, viajan por toda Europa para dar una imagen normalizada y dul dulcificada de un estado terrorista y especialmente grave pues el caso del Maccabi de Tel Aviv equipo con unas implicaciones muy directas en un crimen de guerra y nos remontamos al año 2009 9 de enero cuando el ejército israelí pues estaba perpetrando una de las mayores masacres de los últimos años en la franja de Gaza la conocida como plomo fundido Pues eh, los jugadores del Maccabi de Tel Aviv eh, realizaron una campaña publicitaria, visitaron a eh, los soldados eh, con quienes eh, charlaron amistosamente, repartieron regalos, firmaron autógrafos... La que tuvo un pues, reflejo y una repercusión en la página web del club eh, del club israelí, que todavía a día de hoy, pese a que poco después el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas calificara aquellos ataques como crímenes de guerra, todavía a día de hoy siguen haciendo ostentación de esta campaña publicitaria en su página web. Si esos son pocos argumentos para... Decir que el Maccabi de Tel tiene tienen unas implicaciones políticas concretas, pues ni qué decir de, de la calidad de diplomático con la que visitan Euskal Herria, ya que lo hacen bajo amparo diplomático e imponiendo sus protocolos de seguridad. Horren harira, gaur egiten zuen Euskal Herria-Palestinazareak prentza gerraldian, makabiren presentzia salatzeko Euskal Herrian, eta lasi zioen argiterratutako prentza barrak. Beste bain ere eta 11. aldiz Tel Avivko Maccabi Zaaski Baloi taldea Gasteizen jokatzekoa da eta beste bain ere Palestinako herritarren giza eskubideekiko begirunea daukagunok irralgo ordeskarien aurkako boikot deiarekin bat egiten dugu. Irralgo apargidaren aurkako nazioarteko boikot dezinbertzio eta zigorren deia Palestinako gizarte zibilak berak jarri zuen abia abian 2005ean. Kampaina horren bidez, dehi egiten zaio mundu osoko gizarte zibilari, irralgo orde boikot egin diezaien, ariketa okupazioa maitu, apargei zarrezia bertan bera bota, eta errefusiatuen itzultzeko eskubidea bermatu, eta irralgo iritar palestinarrei, iritartasun eskubideak onartzen dizkieten arte. Makabirena aurkako boikot deia beraz, ez dago zuzenduta kirol talde edo pertsona multzo batean urka, euren jatorri edo erlijioagatik. Aizitik, Makabiarren kontrako aldarriaren funtza talde horrek irralgo politika kriminalekin duen implikazioa andatza. ko makabi eskibaloita heldea erakundea bera eta bertan diharduten pertsonak gerra krimenetako laguntzaileak dira. Izan ere bimilata bederatsiko urterarrien bederatian irralgo armada gazako zerrendako populazio zibilaren gainean berun urtua izeneko operazioa burutzen ari zen zoregaiztoko aste Makabiarrek propaganda erreportaiia argitaratu zuten euren web horrialdean operazio militarari sostengo eta zilegitasun itxura emateko. Naoe batuen erakundeak paleestinaan duen giza eskubidetarako irakurleak Goldstone txostenean ebattztakoaren araberatirzkantza Gerra krimena izan zen, Horrek ez du inongo eragozpenik ekarri makabi taldekoek interneten duten webgun ofizialean operazioaren gorazar republikoa egiten jarra dezaten. Beraz, Zarrazkiarei emandako sostengu publikoa eztabaida zein eskors da taldeak gerra krimenei emandako laguntza erakusteko. Gazako triskantza gertatu eta Goldstone txostena argitaratu zenetik irralgo zazkibaloi taldea bitan izan da gazte izen bizitan. Bitan, ertzaintzak, Mosaade eh, zaritako segurtasun protokoloei men menegin eta bortizki jardun zuen pabelloian zein inguruetan edozein elkartasuna adierazpen publiko galarazten ondarraldi errep errepresiboak ere burutu zituzten ekintzaile zein ikus ikusleen kontra. Zatorren otzaiaren ogeita sortzian berriz ere telabibeko makabitaldea gazteizera etortzekoa da. Beste ere ikiditenez badugu normaltasun osoz egingo zaie harrera eta aurrekoetan bezala prentsa ofizialak giza eskubideen aldeko eto zeinaldarrikapen izilarazi egingo du. Gerrakrimenak edo krimenen ere edo krimenei babesa eman dietenak normaltasune sonartzeak erantzunkizunen kateko maiaren batean kokatzen gaitu. Desmontutuk, Ego Afrikako hartzap ezpikuak esan zuenez, injustiziaren aurrean jarrerari kartu ezean, zanpatzaiaren aldeko autua egiten ari gara. Makabiren bizita kiroletik haratago doa. Ezin dugu normaltasunezon hartu, Gerra Krimenetan impplikazio zuzena duen erakunde horri harrera a egitea gure herrian, ezin dugu normaltasuneson hartu, segunt, segurtasunaren hitzakian adirazpen katasuna murriz dezaten eta salboespen egoera ezar dezaten esparru publiko batean. Makbien bizita etikoki onartezina da eta gainera gure eskubide zibilerako kaltegarria. Honekin bat egiten dugunok zera adiratsinai dugu. Makabi ez dela ongi etorria Gasteizen. Gure esku dagoen guztia egingo dugula Israeli zilegitasuna ematea helburu duen ekitaldi hori normaltasunez gerta ez dadin. Eta laber dei egiten diegu gazteizko herritarrei boikot egin diezailo den Makabirena aurkako partidari eta Baskoniaren partidara joaten direnei bilaka desatela Zurbanoko pabilloia Palestinako giza eskubideen aurkako aldarrio zen bat. Bueno, ba, horren arira derral, deialdi horren arirate e, osoan e, larun batean hasita eta aste osoan bazen baiit ekitaldi antolatu izan dira gazta zen. Ba, iragan larun batean e, izan zen e, andramari zuriaren plazan hor e, ba, bueno, lurte izugarrizko lurte baten azpian e, bildu ginen berrogeita hamar lagun inguru. Ba, makabitarrei ongietorriak ez direla erakusteko eta datozen ekitaldiak ere ba, komentatuko dizkizuegu jarraian bihar hilaren e, hogeita e, zeian hilaren e, hogeita bostean azte artean oikota yerra izango da E, amabiterdietan unibertsitatean eta zazpiterdietan e, zapateneo kulturgunean. Hori barkatu otzaiaren ogeita zazpian, arte, ogeita zeian, artean, ogeita zazpian, azte azkenean. Música aldia izango da e, aiztogile kaleko aizkora tabernan palestinako imperiali, imperialismoaren aurkako resistentzien inguruan eta ostegunean partidaren egunean e, ba, eguerdiko amabietan izango da konzentrazioa e, Baskoniak general loma plazan duen e, egoitzaren parean eta arratzaldeko ekitaldiak arratzaldean ba, auto karabana egitekoa zen eh arambizkarratik adiatuta zurbanora eta bertan konzentrazioa, baina herrizaingo zailak ba bata zein galerazi egin ditu Hortaz, orain goz, ba, deia, ustegunean arratzaldeko sastietan, andramari zuriaren plazan izango da, peneu beren egoitzaren parean. Izan ere, uste dugu, ba, erabaki goimaiako erabaki politikoa izan dela. Ez galgo, servitzu sekretuek, inpozatutako segurtasun protokoloak onartzea eta guztizilegiak eta legalak diren ekitaldiak debekatzea. Beraz, horra hor, datozen egunetako deiak. Eta, bueno, ba, espero dugu, orain goa azkena izan dadila. Eta, espero dugu, orain goa azkena izan Alegia, Makabiek eh, gazte jokatzen duen azken aldia izan da dilla. Hauze izan da gaurkoz, izango gara deialdi horietan guztietan, izango gara kaleetan, eta izango gara irratiaz bestaldean eh, gaur sortzi guintifa dan. Eh, Orduerarte, eh, aio. Haur.